aquí en una nueva emisión de Hora Libre a través de Farco satelital eh, El programa Hora Libre es un programa que depende, a su vez, de un programa educativo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de su Ministerio de Educación, que se llama así, Red Escuela Comunicación. Por eso somos Rec y hacemos Hora Libre. En el día de hoy nos visita una escuela que es la número uno eh, una escuela de reingreso del distrito escolar número 18 que queda cita en el barrio de Liniers y antes de comenzar le voy a dar eh, también la bienvenida a, a la realización de este programa a mi compañero Néstor Cortés que está en los controles y eh, nos va a ayudar con todo el tema de la música de los audios que trajeron preparados los chicos de cuarto año A, ah, digo bien, ¿no es cierto?, de la Escuela Número 1 del Distrito Escolar 18 y también le vamos a dar la bienvenida a Violeta Celano, que es la profesora que estuvo trabajando con los chicos en una materia que se llama Proyecto, que por eso hoy están acá, y también a la profesora titular, que es la profesora Daniela Pagani, eh, quien conduce el programa en el día de hoy. Soy Eva González García y... Le damos aire a todos los chicos y las chicas de las diferentes escuelas primarias y secundarias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y coordina todo este programa el señor Mariano Molina. Bienvenidos y los escucho porque los más importantes son ustedes y quiero escucharlos con su nombre y apellido. Espera, eh, empezamos acá por la señorita Karen. Karen, contanos cómo es tu apellido. A ver, Karen. Yo soy, le cuesta un poquito hablar y vamos a romper el hielo por quien le cuesta más hablar, pero lo va a decir muy bien. Sí, te escucho. Bueno, yo soy Karen Flores. Eh... ¿Y vivís ahí, cerquita de la escuela, en el barrio de Liñer. En Ciudadela. En Ciudadela, que, que también queda muy cerquita, cruzando la avenida General Paz. Ahora vamos a hablar un poquito del barrio eso, porque Hora Libre, por Farco satelital se transmite para diferentes puntos del país. Y bueno, la idea es que en nuestros oyentes, en cualquier punto del país, se imaginen cerca de dónde queda la escuela y demás. Así que ahora vamos a describir un poquito el barrio. ¿Quién más me acompaña? Sí, acá nos agarró un poco una tentación de risa, porque sí pasa eso a veces con el micrófono. Eh, hola, me llamo eh, Reyes Damaris. Damaris Reyes, sí. Bueno, es lo mismo. Sí, ¿y vivís eh, cerquita de la escuela o eh, en Liniers? Contanos. Sí, en Mataderos. En Mataderos, mi gran barrio, glorioso barrio de, de Mataderos. Eso es. ¿Los señores? Juan eh, Manuel Fanuele, vivo más o menos a unas 8 cuadras ya por el barrio de Versalles, no uh -huh. tanto en Linears Bien, mi compañero Tomás Camacho y yo vivo en la otra punta de Capital Federal, uh, en Palermo En es Palermo Directamente al opuesto de Liniers. Uh -huh. y, y bueno, ¿cómo fue la decisión de venirse hasta Liniers? ¿O vivías antes cerquita? Vivía cerca, pero problemas familiares y personales me dejaron en Palermo y no iba a cambiarme para claro. tan poco tiempo Porque le contamos a la audiencia, ustedes están en el cuarto año que... El cuarto año en esta escuela es el último año de la escuela secundaria Porque es una escuela de reingreso, ¿qué significa...? cursar el secundario en una escuela de reingreso, desde la estructura hasta eh, cómo se dan las materias, cómo son los contenidos, cómo lo podrían describir para que la audiencia se imagine. Y es un poco más libre en el sentido de que no es tan estricta, es, no tenés un horario que tenés para llegarte tarde 10 minutos como en la mayoría, uh -huh. acá tiene, una, tiene más permisos, o sea, podés llegar un poco más tarde por trabajo, muchos tienen familia, hijos uh -huh. que cuidar, tenés guardería, Ah, es, eso me, me interesa que le comenten a la audiencia, porque a veces no es tan habitual en las escuelas, como es una escuela que ustedes ingresan eh, a partir de los 16 años, no como en una secundaria eh, tradicional, que es a partir de los 12 o 13 años, eh, sino que considera que hayan tenido un trayecto anterior, por la escuela secundaria, y después uno se puede, si dejó la escuela, volver a reinscribirse y terminar su escuela secundaria, pero a partir de los 16. Entonces se eh, compatibiliza ¿no? eh, ese, ese año o ese trayecto escolar secundario que hayan hecho ustedes anteriormente. Por eso son cuatro años, ¿no? Pero la forma de, re de rendir las materias, son tres trimestres, como el resto de las escuelas, o cómo se organiza. Desconozco todos, porque a este ver. colegio aparentemente tenía ciertas pequeñeces distintas en el programa a otros. Uh -huh. Estos son en cuatrimestres se eh, dividen. Bien, bien, en dos cuatrimestres. Y a su vez, eh, ¿todos pueden cursar en, eh, en cuarto año las mismas materias? ¿O hay compañeros que a lo mejor tienen otros trayectos hechos y se enganchan después? ¿Cómo es la dinámica? Eh... Para cursar es en general siempre por materias. Las uh -huh. faltas son por materias, todo por materia. Ya no, no es que si faltaste un día, ya es. Un poquito más cerca ah, del sí. micrófono. Gracias. Eh, no es que si, si faltaste una materia, eh, a lo mejor si llegas a la otra materia, eh, te cuenta la falta de la primera, pero no de la segunda. Ajá. Entonces no hay un preceptor, como en otras escuelas que he ido, que va, va tomando lista todos los días y si no estabas cuando tomó lista, tenés ausente. Pero sí hay un excelente trabajo de los preceptores que eh, revisa, porque la, la, el listado lo toma el profesor, ¿no es cierto? Eh, de el, el diferente, los diferentes eh, preceptores que forman un gran equipo porque eh, van siguiendo todas sus historias particulares ¿no? y van eh, incentivándolos ¿no? a que lleguen horario, que si tienen alguna problemática pueda tratar de resolverse para que, bueno, termine la escuela, ¿no? Claro, eh, igual lo que yo decía era que mmm, los preceptores en particular no son los que toman la, la, la falta, sino El, claro. que son los profesores. Sí, sí, eso se entendió perfectamente. Sí, Tomás, querías decir no, algo. Que los, los preceptores, aparte de cumplir su trabajo administrativo, que uh -huh. no podemos saber, te hacen más un seguimiento de Exacto. cuáles son tus necesidades de... A veces no puedes llegar por trabajo tales días, entonces uh -huh. te arman un horario, te ayudan uh -huh. para que puedas terminarlo y que tengas la menor cantidad de inconvenientes uh -huh. y que puedas seguir tu vida. Que el colegio no sea una carga, uh -huh. algo que te pese y te moleste. Uh -huh. ¿Y eso de la guardería que contaban? ¿Hay alguno de acá que es mamá o papá o tienen compañeros en el curso que son mamá o papá? Bastantes compañeros acá, uh -huh. ninguno creo. De los que eh, están hoy en la mesa, sí. Claro, pero bastantes, bastantes son padres y muchos usan la guardería, todos creo. Uh -huh. Para que ninguno deje de venir, por eso. ¿Y cómo es la guardería? ¿Funciona dentro de la escuela? Dentro o... de la escuela. Ah, Así bueno. en cualquier momento pueden ir a verlo, en los recreos. Si hay algún inconveniente, salen del aula y van directo. Y nunca ningún profesor, ni preceptor, nadie uh -huh. les ha frenado eso. Entonces es bastante bien. Aparte, la gente que hay en guardería está capacitada para poder tratar con nenes. Claro, no sí, si tengo algo entendido que son eh, maestras jardineras y, y maestras ¿no? Exacto. De, de grado buenísimo buenísimo lo bueno lo bueno que antes tenían o sea las tenían que ir a buscar y ahora hicieron un grupo las mamis y para avisar a las chicas a ver cómo es eso quién la avisa a quién sobre qué cosa a ver no entendí a ver. Eh, <risa> está bien está bien, bien. <risa> No, no, lo estás diciendo perfecto Lo eh. que pasa es que yo eh, soy un poco dura No lo entendí bien Y digo, bueno, a la audiencia a lo mejor le pasa algo parecido Que le pasa a Eva Entonces está bueno que lo expliquemos Que antes las señoritas del jardín Que cuidan a los chicos eh, Ay, me pongo que qué, ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué, qué tenían que antes hacer? Antes iban a los salones a buscar a las mamis Ajá. Y ahora hicieron un grupo Bien. Eh, para, no, para no ir a molestarle, manda mensajes. a ah, un grupo el... de WhatsApp. Claro, en el WhatsApp. Exacto, que no interrumpe así la clase, entonces claro. eh, la, la mamá se puede manejar con... Para que las alumnas le avisen aparte a los preceptores y puedan ir. Uh -huh. Con mayor autonomía y... Claro. Muy bien. Para muy no bien. interrumpir la clase. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Bueno, querías contarle yo y quería contarles a la audiencia también que el programa que estamos transmitiendo en el día de hoy eh, se va a subir a la página web no solamente del de, eh, programa REC de Hora Libre sino a Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Entonces si eh, nos quisieran escuchar nuevamente o retransmitir, porque ahora vamos a contar todas las emisoras que nos retransmiten y eso lo pueden hacer eh, a través de nuestro sitio web que es el www.programarec.com.ar eh, Si tienen alguna inquietud o a partir de lo que escucharon hoy porque les pareció interesante o quieren debatir con nosotros y hacernos llegar sus comentarios, lo pueden hacer a través del correo electrónico @programarec.com.ar o a través de Facebook como Programa Rec, donde vamos a subir las fotos del día de hoy, eh, el trabajo que estuvieron haciendo y demás. Y, si no, a través de eh, Farco, www.farco.org.ar. Y ahora me van, a, me van a escuchar y va a escuchar la audiencia todas las radios que nos retransmiten, que son las siguientes. FM La Nueva. Formosa Capital. FM Raíces. La Plata, Buenos Aires. FM La Posta. Moreno, Buenos Aires. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul. Humahuaca. ¿Dónde queda? ¿En la provincia de dónde? <risa> de Jujuy. Muy bien. Radio El Aguilar. Comunidad queda? El Aguilar de Jujuy. Muy bien, y FM Educativa, que es la 92.3, Río, Río Gallegos, Gallego, Santa Cruz. Bien, FM La Chicharra, 88.7. Goya, Corrientes. Corrientes, sí. FM Raco, la 88.9. ¿Mm? ¿Dónde queda, en? Raco, Tucumán. Perfecto, FM El Sorsal, la 88.9. Zapala, Neuquén. Radio Cultura, de Santa Fe que la podemos escuchar a través de... Radio Cultura Santa Fe. Todo junto. Bien. FM Boedo, la 88.1. Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, la 103.5. Puerto Madryn. Puerto Madryn. Y después también Radio La 100, punto, la 100 103.5 Escuela Técnica Agropecuaria. ¿De dónde es? ¿Del departamento? De la Valle, Mendoza. Y Radio, la 2 de Azul, que queda en Buenos Aires. Azul. Azul. Muy bien. Bueno, en todos esos lugares nos van a escuchar y entonces tenemos la responsabilidad de presentarles el tema de hoy. ¿Qué temas vamos a trabajar? Chan chan, chan chan. ¿Qué temas vamos a trabajar? ¿Ustedes prepararon este, pro este programa, le contamos a la audiencia, a través de una materia que se llama cómo? Proyecto. Proyecto. Y en proyecto, el programa general de la materia es que a través del año, ¿qué tienen que hacer? Básicamente tenemos que, al principio, formular al menos la teoría de un proyecto social, uh -huh. si tenemos la oportunidad de efectuarlo, y después un proyecto personal, un proyecto de vida nuestro. Uh -huh. Bueno, y a través de, de eso empezaron a cursuar con la profesora Daniela, con la profesora Violeta, eh, y ahí se plantearon varios debates, eh, varias problemáticas, ¿no? que se las podemos contar a la audiencia, porque, bueno, eh, no es fácil pensar en un proyecto ¿no? que involucre en, en principio a un montón de gente y después eh, cuestionarse a uno mismo y saber qué le pasa y en función de eso pensar algo que quiera hacer eh, en un futuro próximo o lejano ¿Mm? eh, ¿y cómo fue que terminó esta idea de proyecto social en la escuela? una no, pequeña cosa dale no solo eso, sino que también quien tiene claro y quien sabe cómo es el proyecto también tiene una guía para adecuarlo más a la realidad, para tenerlo uh -huh. un poco mejor y poder hacer ese proyecto en realidad porque todos tenemos un proyecto Aunque lo identifiquemos como proyecto o no. Y esta materia te ayuda a poder identificarlo para lograrlo. Uh -huh. Que es algo que tiene como extra. Porque uh -huh. hay gente que no, tienen, no sabe qué quiere hacer. Y puede tener las herramientas para formar su proyecto cuando lo deseen. Uh -huh. Hay gente que ya los tiene. Y tiene una guía para poder ya empezar a cumplirlo. Uh -huh. Tomás, ahí nombraste cosas muy importantes. Dijiste guía. Dijiste recursos. Dijiste ideas. y eh, Eso... Así suelto suena como un cóctel, ¿no?, que puede derivar en un proyecto. Pero lo que les empezó a enseñar la materia, que fue? Los diferentes pasos, ¿no?, eh, que se debieran seguir ¿no? a la hora de pensar en un proyecto que involucre en un principio a un montón de personas, en el caso del proyecto social y en el caso del proyecto individual, que los involucre a ustedes mismos, ¿no?, de esos pasos, ¿no? ¿por cuál sugiere eh, la profesora, la materia, los contenidos de la materia comenzar? Yo me acuerdo que en un momento se pensó... Los eh, objetivos, ¿no era? Eh, sí, una parte el, de ellos es importante, los objetivos. tener Con esto tuvimos ciertos cruces, al, más que nada tecnicismo, pero el, la manera de empezar es, ¿qué querés lograr? bien, bueno, hacerse una pregunta ¿qué es lo que se quiere lograr, no? en función de quién, para quién con qué recursos eh, pero hay una etapa que es importantísima que a veces la tenemos negada que son los diagnósticos ¿hicieron un diagnóstico en la escuela? cuarto año, se quiere les pregunto, se quiere ir de viaje de egresados y surge la problemática de que no hay dinero Y entonces, ¿qué, qué los involucró a hacer algo por ustedes mismos? Podemos hablar, ¿no es cierto? Damaris. Sí, Damaris y Karin que estuvieron muy activas. Ellas no son muy activas a, a, a nivel eh, expresión y comunicación, pero sí fueron muy activas a la hora de hacer, empezar a coordinar un festival adentro de la escuela que fue la herramienta ¿m? para conseguir algunos recursos para poder seguir de viaje de egresados. Eh, ¿Cómo fue que surgió la idea? ¿Quiénes los ayudaron? ¿Lo podemos conversar? Bueno, lo primero que con lo que empezamos fue que, que quisimos, no sé, empezamos a hablar todos y quedamos de acuerdo para decir que íbamos a ir de viaje, porque. Empezamos a decir que íbamos a hacer, no sé, una fiesta o algo. Uh -huh. Pero de ahí quedamos todo eso en que íbamos a hacer... va que todos nos queríamos ir de viaje y como la mayoría no tiene plata, hay algunos que sí se pueden pagar el pasaje, pero otros uh -huh. no. Hay algunas compañeras también que ellas se pueden pagar algo, pero como están, tienen sus hijas y eso no pueden costearse todo. Uh -huh. Así que bueno, empezamos a... Y el sueño... fondos. Bien, muy bien. ¿Y el sueño cómo, cómo se inició? ¿Pensaron en un viaje muy lejos, muy cerca? ¿O cómo fue la idea? ¿O a dónde es que se van a ir? ¿Tienen ahí pensado eh, lugares, y destinos? Sí, al principio eh, todos hablábamos, pero nadie quedaba de acuerdo. Uno que se quería ir más lejos y otros que querían ir eh, cerca. Claro. <ríe> Una escena típica, ¿no? Más a ver. cerca, más que nada, porque... Como dijimos recién, viste que sí. hay muchas chicas que tienen hijos. Claro. Y viste que hay que pagar el seguro si los querés llevar. Claro, como que Y otras no podían y otras sí, como que uh -huh. estábamos ahí. ¿Y ya definieron el lugar o todavía no? Sí, dijimos que íbamos a ir a Córdoba. A Córdoba, buenísimo. Unos uh -huh. paisajes espectaculares tiene Córdoba porque se junta la sierra con los lagos, con los ríos... Eh, Tiene poca par, pa, parte de planicie, pero después eh, mucha montañita. Así que es, es lindo ya desde lo visual. Y después, bueno, tiene un montón de ofertas culturales, eh, de entretenimiento, que están buenísimos. Eh, así que van a tener un buen viaje. Y empezaron por, eh, por este proyecto. Resulta que yo llego un día como profesora rec, profesora de radio, a la escuela... Y estaban los dos cuartos en un salón, eh, todos juntos tratando de pensar esto. ¿Y cómo se fue desandando el camino? ¿Por dónde empezaron? ¿Porque queremos tanta cantidad de recursos? o eh, ap aparecieron otros aspectos a la hora de la organización. ¿Cómo fue? Lo primero fue pensar quiénes sí iban y quiénes no. ¿Cómo va a ser el viaje? O sea, cuál, qué quieren hacer en el viaje, si quieren algo más libre, algo más guiado. Uh -huh. Entonces se estable, establecieron eso para poder empezar a hacerlo, porque claro. no sabemos cuál tiene que ser la amplitud de, lo, de la recaudación uh -huh. si no sabemos qué vamos a hacer. Averiguaron con algunas empresas, por turismo social también. Con ayuda de los preceptores, si mal recuerdo, y algunos Bien. profesores, averiguaron varias propuestas de viaje, algunos uh -huh. alumnos también, y las proponían. Traían, nos decían cuáles eran, Y nosotros veamos si está bien o mal, si nos parecía o si no. Básicamente ahí así elegimos cómo ir. Uh -huh. Y después pusieron una fecha y después hubo aspectos muy solidarios porque sé que hay personas que eh, donaron parte de, de la comida que se vendió ese día ahí. Así que nada... Salió algo buenísimo y las chicas el otro día salieron a hacer unas encuestas a ver de cómo había resultado eh, esto del festival. Y tenemos ahí audios, no sé si les parece que los escuchemos, ¿sí? Y después hablamos acerca de lo que le parecieron a las personas que participaron. ¿Les parece? Vamos. <risa>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 10 años de radio. Continuamos con más hora libre acá por Farco Satelital y contándoles a la audiencia que continuamos acá con los chicos y las chicas de cuarto año a. De la Escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 18 de Liniers. Y decirles eh, que los chicos, bueno, se pusieron como meta un proyecto en la a través de la materia homónima, con ese mismo nombre, proyecto, donde decidieron recaudar fondos para, bueno, poderse de ir de viaje egresados. Y hubo una evaluación acá, una evaluación que la hicieron los mismos participantes. Eh, que fue el audio que acabamos de escuchar donde señalaban esos aciertos, esos desaciertos que a lo mejor eh, tuvo la organización y estuvo genial porque a veces una cosa es pensarnos nosotros mismos a la hora de organizarnos en conjunto y otra cosa es lo que recibe la gente que ve eh, ese festival. La comida fue un poco más lo que podían traer y lo que se podía conseguir uh -huh. de, a partir de donaciones, lo que habían hablado Para, con un carnicero para poder comprar. Uh -huh. No pudieron hacer todo lo típico, lo que quisieran, sino más lo que, es, no, lo que pudieron. Surgió a partir ahí de las opciones y a partir de lo que no llega al presupuesto. Claro, claro. Y nos hicieron descuento por comprar cantidad. Bien, toda una práctica que conlleva a decir, bueno, queremos hacer esto, pero bueno, a la hora de organizarlo, evaluar qué recursos tenemos y qué podemos comprar, y si no compramos, qué podemos pedir, ¿cierto? Y eso forma parte de una planificación, ¿cierto? Tenemos este objetivo, que es organizar la fiesta para recaudar fondos, pero bueno, después tenemos que planificar cómo ordenamos todo eso a la hora de que salga bien el festival, que la gente se divierta y demás. Un aspecto ahí que no fue muy tenido en cuenta, que fue el tema de la situación atmosférica. Justo ese día... Sin fijarnos en el pronóstico extendido, llovió y bueno, hizo que viniera menos gente. Hay cosas así que no se pueden prever del todo, ¿no? Pero hay otras que sí hubieran estado buenas que tomar más conciencia del resto de los compañeros y de participar más, ¿no? También tuvimos un pequeño problema porque... ¿Cuál? A ver. La organización estaba fallando, había uh -huh. ciertas partes que no se ponían de acuerdo y sí. tuvimos que ir pateando la fecha y quedó el último día antes de la ocasión de invierno claro claro que ya sabemos que no es el día más concurrido de todos claro porque en todo caso estás más organizando con amigos a veces afuera del colegio y demás para ir a bailar a la noche y esto a lo mejor funcionaba como previa y a veces eh, no se llega con los tiempos entonces o salís a la noche muy tarde o vas al festival y bueno claro gente es que, lo que ya sucedió. no sabía había cerrado las materias se olvidaban de lo que pasaba claro. entonces, no fue el mejor de los días Bueno, para hacerlo. bueno, eh yo lo felicito porque bueno, lograr esto en, en en grupos que al principio ni ni querían pensar en un proyecto eh, en conjunto, eh, nada, fue un gran logro, un gran logro, no sé qué piensan ustedes. Chancha, chan chan, sí, también teniendo en cuenta cómo fue la organización, que fue peleada no se ponía de acuerdo la gente, éramos dos grupos, con ideas totalmente distintas, y que se haya podido sacar algo en limpio, y que se haya podido realizar, y realmente estuvo bueno. Bueno, genial. Eh, invitamos a la audiencia a relajarnos un poco y escuchar un tema musical. Tenemos algo ahí pre preparado, ¿no? Que es mmm, reggaetón, porque hoy va a ser un programa full con el reggaetón. ¿Cómo es el tema que vamos a escuchar? Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es el tema de C&C, reggaeton lento y bueno está ahí en el aire para que compartirlo con todos Sí, Néstor Qué bien se ve Me trae con su figura Ese tránsito con tú queda bien Me in su cintura cuando bailas a los doce la quieren ver y no podré más tiempo me acercaré yo solo la miré me gustó me pegué le y le eh. la noche está para un reggaeton lento es que no se baila en hace tiempo. yo solo la miré me gustó me pegué entre todas las mujeres se resalta tu belleza me encanta tu firmeza te mueves con destreza muévete muévete muévete Muy indica latina está llena de vida sube las dos manos dale para arriba dónde están las solteras las que no tan bien miedo, muévete muévete muévete yo solo la miré me gustó me pegué la invité y lemos eh la noche está para a las horas Más Hora Libre Y en este caso nada de Hora Libre Porque estuvieron trabajando un montón Los chicos y las chicas de la escuela De la escuela de reingreso Número 1 del distrito escolar 18 de Liniers Y nada Es una escuela que no le contamos a la audiencia Yo les dije que le iba a preguntar Y me he olvidado eh, En la ciudad autónoma de Buenos Aires Cerca de qué queda la escuela de ustedes Del Estadio Vélez Del Estadio Vélez Lo dijo así como muy como Así muy Convencido. ¿Es de Vélez usted? Para nada. Para nada, bueno. Eh, sí, queda a tres cuadras de la cancha de Vélez. Y acá la que dice que sí, que sí, asiente profundamente, eh, es una de las profesoras que está dando la materia proyecto proyecto, ¿no? que es la señorita, señora ya, ¿eh? Violeta Celano. Buenas noches, buenas tardes y buenos días, porque este programa se transmite en diferentes horarios, en los diferentes lugares del país que hemos comentado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí, por supuesto. Eh, yo nací cerca también de Vélez, así que soy de Vélez, desde soy muy chiquita. Mi abuelo me llevaba desde que tengo tres años, desde que tenía tres años de edad. Eh, ¿Cómo es esto de trabajar en una materia como proyecto, que el contenido en, en general es generar mm, eh, proyectos con los chicos? Generar proyectos con los chicos tiene algo muy lindo, en primer lugar como docente es lindo porque es amplio y uno puede aplicar también los conocimientos propios y traer la cuestión propia, en mi caso yo vengo de audiovisuales, justamente en la escuela hay un, un estudio de radio, entonces lo que estamos ideando y pergeñando para este segundo cuatrimestre es poder hacer un programita radial que salga en los recreos. Eh, y es muy interesante porque además también Así como es creativo para el docente También es muy creativo para los alumnos Porque traen sus proyectos propios O sus intereses propios al aula Donde los podemos trabajar eh, Y descubrimos Que quizás muchas veces hay más en común En armar un proyecto Más allá de que, de que cada uno cuando termine la escuela Quiera hacer cosas distintas El armado del proyecto eh, puede ser compartido Con otros alumnos Y la verdad es que es enriquecedor eh, yo siempre pienso, y bueno, pienso por un lado y por otro lado lo veo eh, absolutamente en la, en la práctica educativa, que esto de dar la palabra y, y generar espacios donde se pongan las diferentes ideas en común y eso no significa estar de acuerdo con la idea del otro, pero sí conocerla y conocer que hay particularidades absolutamente diferentes a lo que yo pienso, a lo que yo quiero hacer, hace que los cursos y la cursada eh, se enriquezca ¿no? y salgan realmente formados de manera mucho más integral. Bueno, por lo menos esa eh, es mi opinión y no sé, acá la opinión de los chicos porque después eh, de esto del programa de radio que van a hacer adentro de la escuela y eso también tienen que ir pensando en sus proyectos individuales ¿han pensado algo de sus proyectos individuales? una vez que terminen este año el secundario eh, sí, yo por ejemplo trato de más o menos buscar un par de cosas más pero lo principal para mí por ejemplo sería estudiar producción musical, mejorar lo que yo sé Y uh -huh. después eh, Trabajar de cualquier cosa Y saber hacer bien Lo que más me gusta Que es Producir música Tocar instrumentos Y saber Poner las cosas en su lugar Básicamente Con el programa Bueno Buenísimo Buenísimo ¿Tenés idea de dónde lo vas a seguir? O ¿Algún lugar que te guste? Es, ¿O que estuviste averiguando? Eh, sí eh, Hace un par de Años Más o uh -huh. menos Conozco que está el lugar eh, Se llama EMBA Sí es la escuela La escuela de música De, de Buenos Aires uh -huh. Y supongo que iría ahí o si no buscaría por, por internet cursos pequeños o, o directamente me tiraría ahí apenas termine la, la secundaria el año que viene. Uh -huh. Y nada, eso. Yeah, sí, muy, bien, para muy bien orientado. Sí, Tomás. Yo proyecto vida lo tengo bastante bien armado y organizado. Wow. Son objetivos que quiero, siempre quise. Uh -huh. y Tengo toda una vida para cumplirlos. Bueno, ¿y por dónde empezarías a desandar? Y camino. Y empezamos por... O el viaje a Europa o el departamento. Uh -huh. ah. Vos querés, eh, tenés un sueño de tener tu casa propia. Y por un lado tenés eh, una idea de viajar. Ese Visitar viaj y conocer. Ya. Uh -huh. tengo, tengo una familia allá. Uh -huh. eh, conozco un poco lo que es. Entonces quiero ir... Estar mucho tiempo... 30, 40 días y poder recorrer para. Buenísimo, exacto. Eh, para eso, los que capitalizan un viaje, ¿no? capitalizarlo no desde un punto de vista eh, liberal o neoliberal del asunto, sino desde un punto de vista emocional hacen que nos abra la mente y pensemos más en el lugar que queremos ocupar en el mundo. Y está buenísimo que lo, que lo puedas concretar. Te deseo mucha suerte. ¿Eh? Gracias. La Maris. Sí, ella estaba ahí eh, fijándose si, bueno, ya subieron las fotos a, seguramente al Facebook de Programa Rec, pero todavía no. Entonces, le preguntaba a los chicos En cuanto a los proyectos individuales Cuando termines en el secundario ¿Tenés algo De deseo de decir, bueno Quiero concretar tal cosa? ¿Lo ¿has pensado? Eh, no bah, No sé, qué sé yo Yo siempre digo eh, Que primero Lo que más me interesa es terminar el colegio Y después veo Ya el hecho de terminar el secundario es un objetivo ya casi cumplido porque faltan meses no, nada más no nada, nada, nada. Eh, y después de ahí, ¿te vas a quedar con eso? ¿o tenés alguna ambición? ¿alguna pasión? ¿algún deseo? De decir, bueno, me gustaría logré esto, que es súper importante un pasito más No sé, yo me quería meter de policía, me encanta. ¿Te, te gusta la carrera policial? Bien, ¿por qué eh, pensás que hay mucha adrenalina o porque querés eh, eh, servir a la comunidad? ¿Cómo es? Porque me gusta y aparte, o sea, de parte de mi mamá, sí. todos los hermanos son policía y gendarme. Uh -huh. En general, muchas personas que eligen la, la, la carrera policial eh, es porque es una, primero una vocación de servicio por un lado y por otro lado... Hay mucha admiración por diferentes miembros de la familia que han seguido la carrera. Sí. Me ha pasado muchas veces cuando conversamos sobre esto. Bueno, bien, bien. Es un objetivo importante y te deseo mucha suerte. Gracias. Y <risa> acá vamos a, a, a trabajarlo de forma muy especial, porque ya habíamos hablado esto en el curso, ¿no? Eh, y Karen decía que ya terminar la escuela secundaria era... Su gran techo, su gran meta, y es importantísimo. Pero ahora que estás terminando, ¿te picó así el bichito de decir, ah, y ahora que terminé, quiero hacer algo más? Sí, ahora sí. Ah, sí, me parecía, me parecía. ¿Y tenés pensado qué? Sí, wow. lo primero es terminar el colegio, salir la secundaria, todo. Uh -huh. Y luego empezar a estudiar para, para la carrera que yo quiero estudiar es instrumentación quirúrgica. ¡Qué bueno! Así que, qué bueno. Para, yo empecé a buscar también por dónde, a, uh -huh. a qué hospital puedo ir, a hacer los cursos y eso. Uh -huh. Y sí, ya tengo un lugar. A ver, Contanos, a contanos, así lo compartimos con la audiencia. Y a lo mejor un montón de personas también se enteran que instrumentadora quirúrgica se puede seguir en el lugar que vos elegiste, a ver. Eh, sí, yo lo que, a lo que busqué sí. va, fue también con la ayuda de que era nuestra profesora Nancy Espelta Sí. Bueno, ella trabaja en el hospital en el Posada. Sí. Así que yo que queda acá muy cerquita es un hospital enorme que atiende a un montón de personas eh, de, de todo nuestro país porque es un hospital de agudos eh, gigante, ¿no? y que, que realiza una labor importantísima, no solamente para los ciudadanos de provincia de Buenos Aires, sino que para diferentes partes del país. Y dan la carrera ahí en el hospital, sí, a lo que la profesora que trabaja ahí me lo que me avisó, sí. Buenísimo. Que ya en octubre empiezan las inscripciones y ya tengo digo Ahora que empiece las vacaciones tengo todo para prepararme y ya en octubre dar el examen para poder ingresar ahí. Bueno, bueno, genial. Igual cuando, cuando yo fui al posada, lo primero que hice fue ir a ver el hospital como era y todo. Ajá. Entré y creo que tardé dos horas en salir ahí porque me re perdía. Claro. Es re grande, así que me perdí. Sí, sí, ¿qué sucede? Sí, yo... Eh, Yo soy una especialista en perderme <risa> en lugares pequeños, así que imagínate grandes. Eh, bueno, te felicito, te felicito, te felicito porque eh, no decías lo mismo a principio de año y bueno, eso tiene Igual, que ver con... Igual lo primero que yo, que en lo que siempre quise ser fue estudiar y eso fue eh, estudiar de profesora de educación física. Es algo que siempre me gustó, el ejercicio todo. Uh -huh. eh, porque yo estudiaba en Bolivia sí. e iba a representar ahí a, a mi colegio, no, me iba a otro lugar ¿En otro qué país. disciplina? ¿Y en todos? ¿En, en todos en los en deportes? Sí, en todo? la destacás? mayoría, en todos. Porque qué bueno. a mí me gustaba el ejercicio, o sea, de ir y correr, jugar a la pelota, y básquet y eh, así de resistencia también. Así uh -huh. que iba, representaba con un par de compañeros más y Bueno, son dos bien. cosas para pensar, ¿no es cierto? Eh, instrumentadora quirúrgica está muy bien, eh, pero si es una pasión el deporte, los fuegos sagrados, Sí, pero Mike... ahora ya ni puedo correr, corro una esquina y me quiero morir ya. Pero no porque está fumando, no, porque no, no. simplemente estás, que dejaste el entrenamiento. Dejé el entrenamiento ya hace cinco o seis años, así que ahora que de golpe quiera empezar no puedo. No, no llego. <risa> ya no puedo bueno, correr ni de acuerdo. Los felicito, los felicito. Otra de las temáticas que estuvieron trabajando en proyecto, que es esto de comenzar a hacer los programas de radio, es recorrer un poco la historia de la radio. Y tenemos un audio preparado ahí para que la audiencia se remonte en el tiempo e imagine ¿no? cómo fueron los orígenes de la radio acá en la Argentina. ¿Lo escuchamos, Néstor? Buenos Aires.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 Estamos casi en el cumpleaños de la radio, ¿no? Eh, va a ser el próximo 27 de agosto. En este caso, la primera transmisión en 1920. Eh, ¿Cómo piensan, ¿no? Ese pasado con el presente de la radio y con los consumos culturales que tenemos hoy en día. ¿Cómo imaginan ese pasado y, y cómo ven este presente que es totalmente diferente? a la hora de consumir radio. Y ya casi es imposible pensar lo que fue el, o ponerlos en lo que fue el pasado. Uh -huh. Con lo tanto que hay <risa> ahora. Y la, la radio, sin miedo a equivocarse, fue una revolución, una manera más fácil de la que todos podían acceder a algo que era de la élite a veces. Uh -huh. Por ejemplo acá, la, una, una ópera, asistir a una ópera, ¿no? Eh, primero porque en general están... En, en otro idioma ¿no? eh, eh, que puede ser muchas veces el italiano la mayoría de las veces eh, en alemán, en otros casos y hacérsela llegar a la gente porque bueno, todos tenemos sensibilidad y eh, nadie determina nuestros gustos sino son eh, nuestras inquietudes nuestros deseos, nuestras búsquedas ¿no? y bueno llegar y transmitir Todo ese contenido, en este caso musical, a la gente, y eso fue no un logro, un lograzo de democratizar, ¿no? Eh, en este caso, en primera instancia, los consumos culturales. Y después, desandó caminos eh, la radio. Eh, ¿Escuchan radio? Sí, actualmente, poca, no, poca, poca y nada. ¿Por qué? ¿Qué escuchas? Porque ya hay. Muchos otros medios en los que podés acceder a una información similar a la radio, uh -huh. aunque la radio tiene un canto, no son lo que... Yo busco, no porque, no porque esto es mejor, sino por tiempos. ¿no? Tampoco, no tener tanto tiempo, veo lo, específicamente lo que quiero, lo que es de mayor interés, más que saber un poco de todo. O, Entonces, o sea, que programás más que qué ver o qué escuchar en este caso eh, y lo pones en el horario que vos querés claro, no es... en el que te determine una grilla horaria como pueda, puede llegar a tener la radio perfecto entiendo perfectamente por acá las chicas, ¿escuchan radio o qué escuchan de la radio? O dicen no con la cabeza pero la gente nos escucha a través de la voz del micrófono sí ¿Vos escuchas radio? Eh, no, la verdad que no escucho radio. Hasta hace un par de meses escuchaba eh, un rato antes de entrar a trabajar... ...que mi papá antes iba a la radio con un amigo suyo... ...y bueno, uh -huh. yo me ponía a escuchar por más que nada porque es, porque es mi papá... ...y bueno, yo lo iba, lo escuchaba. Uh -huh. Y básicamente eso era todo lo, lo que yo escuchaba de radio. No obstante, me parece que el salto que dieron algunas personas... ...en directamente transmitir la radio por internet... Fue un salto muy grande porque eh, así pueden llegar a más gente. Uh -huh. Que ya no es tanta la gente que, que los escucha como en cierta época. Por ejemplo, el, en el 30, el 20, que ya era pleno auge. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Eh, sí, esto de la radio por internet ha... Ah, eh ha hecho que los gustos y los deseos de las personas en función a los contenidos que quieren eh, escuchar que sean mucho más eh, accesibles sin estar esperando el horario en el que se transmita determinado contenido ¿no? y tenerlo al alcance de la mano cuando, con un solo clic ¿no? y, y, y poder escuchar ese programa que desea escuchar y ese contenido que desea escuchar ¿Las chicas, iban a decir algo? ¿No? pero si sí, las chicas tienen preparado el próximo tema musical que vamos a escuchar vamos a compartir con toda la audiencia de acá de Hora Libre a través de Farco satelitar ¿qué tema? Wishing, Adrenalina de ¿y con quién eh, lo cantan? ¿con Jennifer López? ¿y con quién más? con un señor tan bonito que me gusta a mí mucho <risa> Ricky Martin muy bien, lo escuchamos entonces <risa> Jani van den Hey, Tú Escucha, baby, si solo supieras uh -huh. que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Het is como mi medicina, llevan cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos, tenemos que terminar. Más hora libre, pero ya llegando al final del programa del día de hoy eh, con las chicas y los chicos de cuarto año A, de la escuela número 1, de reingreso del Distrito Escolar 18 del barrio porteño de Liniers, cerquita de la cancha de Vélez. Eh, estuvimos trabajando varios temas. Ellos cursan una materia a través de la cual prepararon el programa de radio que se llama Proyecto, que está, por supuesto, en el último año de la cursada de secundario. Y... Empezaron a pensar en un proyecto eh, conjunto, en un proyecto social. Después empezaron a pensar un proyecto individual, ahora cuando termina en el secundario. De eso estuvimos hablando muchísimo. Y empezaron a recorrer, investigar, porque tienen que seguir haciendo más programas de radio dentro de la escuela y compartiéndolos con sus compañeros, uh, sobre la historia de la radio. Y en este momento nos vamos a remontar A un episodio único en la historia de la radio eh, mundial Que fue eh, conocido como la transmisión de la guerra de los mundos de Orson Welles La escuchamos y después la analizamos un poquito eh, Y vamos pensando algunas reflexiones acerca de, de la radio Y los proyectos individuales y sociales eh, A la hora de, de terminar este secundario ¿m? Único en, en la vida de cada uno de ustedes. Lo vamos a escuchar a un fragmento de La Guerra de los Mundos, de Orson West. 31 de octubre de 1938. Compro el diario y me entero. Es una mañana tranquila aquí, pero a miles de kilómetros. El mundo terminó ayer. Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News.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 Ahí escuchamos al locutor, periodista Eduardo Aliberti, una voz que identificó la radio de los años 80 en la Argentina, y más, ¿no? porque continúa con su escuela de radio, con eh, sus programas eh, en diferentes emisoras eh, acá de la ciudad de Buenos Aires. Y trataba de imaginar a Aliberti ¿no? eh, el año 1928, ¿no? donde alguien como Orson Welles, pescó esto de la magia de la radio. E hizo un programa ¿no? que tuvo efectos eh, eh, importantísimos en la audiencia porque revolucionó la audiencia. Era una adaptación ¿m? de una, una novela, que es La Guerra de los Mundos, del de, eh, homónimo de él, eh, Orson Welles, pero el escritor. Y nada la gente salió corriendo a la calle porque empezaba. ¿No? en esa palabra tan importante a través de la radio que realmente había una inversión extraterrestre ¿no? cosa que hoy no nos lo podemos imaginar pero a veces los medios nos hacen creer cosas que a veces no son y bueno, eh, nos hacen modificar cosas de nuestras vidas para ustedes, esta experiencia de haber venido a hacer radio ¿los modificó en algo? ¿no? ¿qué piensan hacer en la escuela con los programas de radio? como para hacer una síntesis y empezar a cerrar El, el programa Hora Libre del día de hoy ¿Empieza Tomás? Eh, y la verdad, el venir me hizo conocer lo que es por dentro uh -huh. porque la parte de fuera, la organización un poco la conocía uh -huh. no directamente de radio sino de otros lugares que son similares pero estar adentro es distinto, tener el micrófono en la mano cuando cortan, hacer los, pa los cambios eh, está bueno es algo más que aprendo uh -huh. Bien, buenísimo, buenísimo, gracias Tomás eh, por mi parte yo ya había estado Más o menos en una radio No con el micrófono en la mano y hablando Pero sí había ido a una visita uh -huh. eh, Sinceramente a mí me gustó bastante Venir a la radio porque por sí me gusta uh -huh. Contabas Juan. Me, gusta me llama la atención desde hace bastante ¿Y qué? Juan, contabas vos eh, eh, Que tu papá se vincula a la radio Y eso, y cómo es Desde una, un punto de vista de hijo Y otro punto de vista de protagonista Porque hoy te tocó protagoniz protagonizar Perdón No, sinceramente yo más o menos me daba una idea de lo que era porque bueno, había estado y cuando lo escuchaba a mi papá era igual de todas formas una, más que nada, charla de café lo que hacía él en, uh -huh. en la radio que lo, lo hizo durante un tiempo, ya no tanto pero eh, me gustaba escucharlo más que nada porque a lo mejor por, el, por más que nada el, el hecho de ser el hijo y me gusta ver a mi papá en un lugar público una radio pública que es, la escucha cualquier persona o sea Tal vez haya sido eso que me, que me llamaba la atención. Pero, sinceramente, me gusta, así que vendría más seguido, tal vez. Yo no tenía problema. Uh -huh. Bueno, sí. buenísimo. Acá, eh, Karen, que le costó al principio un poquito hablar. ¿Te familiarizaste con el micrófono, no? ¿Qué pensás? Un poquito. Un poquito, <risa> bueno. ¿Está bueno expresar lo que uno piensa, lo que uno siente? Sí, bueno, si queda ya un poco se me fue la vergüenza. Bien, bien, bien. Eh, eh, es importante porque cualquiera de las carreras que elijas hacer, sea como profesora de educación física, O como instrumentadora quirúrgica y eso, eh, vas a necesitar estar en contacto con la gente y hacer una práctica. Aunque no vayas a hacer radio adentro de un quirófano, eh, está bueno, porque vas, vas a tener que hablar con eh, las personas y con los médicos que dependan de vos. Acá, Damaris, ¿te gustó hacer el programa el día de hoy? Sí, me gustó, es ¿eh? la primera vez que vengo y me gustó. Buenísimo, buenísimo, me encantó. Nos vamos con la opinión de la profesora con Violeta, yo ya los saludo hasta el próximo programa de Hora Libre y Violeta Celano, eh, le mandamos un beso enorme, enorme, enorme también a la profesora Daniela Pagani ¿Qué es hacer radio con los chicos para vos. Hermoso hacer radio con los chicos. La verdad es que la experiencia del día de hoy también fue muy enriquecedora. Con ellos todavía no empezamos a trabajar la radio en la escuela. Así que es muy buena esta experiencia de hoy porque seguramente nos va a ayudar a desarrollar bien todo el cuatrimestre habiendo vivido esto. Gracias a vos. Bueno, gracias a todos ustedes. Mandamos un abrazo a, al profesor... Eh... Javier Dujau, que es el director de la escuela, que hace posible que los chicos hagan esta experiencia. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos en la próxima, más Hora Libre por Farco Satelital.